el espacio creado por el doctor Silvio Sudiker. Toda la vida tiene música. Del folclore al tango. Y del jazz al rock. Conducen Ángel Osilia y Marcelo Cabanengui. Toda la vida tiene música. Sábados, de 15 a 16 horas. Por Radiográfica 89.3. Todos los sábados, a las 16, encender radiográfica. Y escuchá... De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Si pensás que el mundo puede ser mejor de lo que es y estás dispuesto a interpelar certezas, te esperamos todos los sábados de 20 a 22 en Radiográfica. Y si no, también. De Rocky Freud. La potencia instituyente de los márgenes. FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Fin de espacio publicitario Este fin de semana no se pierdan la feria de editores que comenzó en el día de ayer y van a poder disfrutar hasta el domingo 9 de agosto Van a encontrar entrevistas con varios escritores y un encuentro especial sobre la autora brasileña Clarice Lispector a 100 años de su nacimiento Para hacer un recorrido por las editoriales podrán ingresar en www.feriadeeditores.com.ar Si sos un gran lector, no te lo pierdas. También les quiero recomendar tres novedades argentinas por Cinear una de ellas es al acecho de francisco de eufemia también podrán ver ecosistemas de la costanera sur de matías zulansky y finalmente los caminos de cuba de luciano nachi la que queremos destacar es al acecho que es una película argentina del 2020 y es de suspenso la dirección es de francisco de eufemia con actuaciones de rodrigo de la serna walter jacob belén blanco entre otros se verá gratis por Cinear el sábado a las 22 y desde el viernes la pueden ver por Cinear Play gratis por una semana ya despierta moreno y hay un Una materia aparte enseñan algunos como Rubén y Sandra peleando el humo en escuelas de un estado que fue un verdugo pronto el fuego deslumbre penas y hambre la miseria profunda Construir un mundo sin, sin estos males, Sandra y Rubén presentes en cada día, donde nazcan las flores sobre las ruinas, y que desde moreno para la historia queden como bandera en nuestra memoria. Cu o șemstrită, vreau El compromiso de Sandra en contra de la desidia del grupo de malandras Que todo lo alambran, caminos desandan Que mandan a desangrar, a cargar nuestra espalda Será justicia cuando paguen y el pueblo vea Y también es justicia continuar su tarea Vivirán en cada luz que se encienda En cada pibe bien comido cuando aprenda Por esos impostores de inconfesables propósitos Nos hablaron de gastos con sus falsos pronósticos La educación no es gasto, es un derecho que les duela Sabe con pelo tocada no se manipula y se le subleva Por eso tiene miedo y le llegó su fracaso Del sur de sur al mundo viene este morenazo En cada barrio, rebelde de cada pibe En cada barrio y escuela Se le de deshacer romper Que viene floreciendo como primavera Y que desde moreno para la historia desde Moreno para el mundo sí. bueno. bueno, queríamos... Deleitarlos con este temazo que se llama la de Sandra y Rubén, son artistas que homenajearon a Sandra y a Rubén a pedido de sus familiares en un emotivo video y en un bellísimo audio que se los quisimos dejar, nos van a estar acompañando eh, en toda esta última media hora de programa, homenajeando a nuestros queridos e inolvidables Sandra y Rubén. Y hablando de Sandra, ¿qué les parece si sí, la recordamos? Vamos con su audio, Rita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 el compromiso de Sandra En contra la del grupo de malandras El 2 de agosto de 2018 La sociedad argentina Se impactaba con una noticia trágica Que venía de Moreno Había explotado una estufa En la escuela número 49 Nicolás Avellaneda Matando a la vicedirectora Y a un auxiliar Las víctimas ...fueron Sandra Calamano, de 48 años... ...y Rubén Rodríguez, 45 años... ...según testigos, el cuerpo de la vicedirectora... ...voló por los aires y se estrelló en una cortina metálica. 500 alumnas cursaban las clases en esa escuela... ...padres y madres de los niños, junto a vecinos... ...dijeron que habían denunciado en diversas oportunidades que sentían olor a gas. Nadie se ocupó en reparar la pérdida. Desde ese instante hasta hoy es permanente el pedido de justicia para condenar a los responsables. Acá Roxana nos está diciendo, Sandra y Rubén todos los días, justicia, memoria, hoy y siempre. Una canción, nos dice Roxana, la que escuchábamos, que nos dice tantas cosas. Tenemos piel de gallina. Seguimos seguimos ahora con eh, la directora de ese momento, Cecilia Cerulnik. Luchaban día a día por la escuela pública a la par de las familias de nuestros barrios. Sandra llegaba muy temprano todos los días para acompañar a sus familias, a sus alumnos para darle ella misma la bienvenida en la puerta, preparando con el gordo Rubén, como le decíamos nosotros cariñosamente, todo lo que era referido a la institución. Esto no fue una negligencia, no fue un accidente. Nosotros como educadores entendemos que fue un asesinato que se podría haber evitado. Por eso estamos hoy acá todos reunidos. La educación dice la canción, no hay caso. Es un derecho aunque les duela. Ahora vamos a escuchar eh, un gran aporte que nos están haciendo dos compañeras. Una... Eh, Eh, educadora vocacional que se llama Cintia Rodríguez, si no me equivoco Daniel, ¿lo estoy diciendo bien? Muy bien. Gracias a toda eh, la comunidad educativa de Moreno que se han puesto este programa al hombro para compartir. Así que escuchamos ahora a Cintia Rodríguez. Hola, mi nombre es Cintia Rodríguez, soy orientadora educacional de la escuela primaria número 49 del partido de Moreno. Compañera de Sandra Calamano, en ese momento directora de la escuela, y de Rubén Rodríguez, auxiliar. Ambos perdieron la vida el 2 de agosto del 2018 en la explosión de la escuela. Varios estudiantes estaban afuera esperando que sea la hora de ingresar. Muchos estábamos en viaje. Esto ocurrió 8 y 6 minutos. Si hubiera pasado 20 minutos después hubiéramos estado todos adentro de la escuela y otras hubieran sido las consecuencias. Como recuerdo a mis compañeros, con mucho amor por la escuela pública, atentos a cada necesidad de nuestros estudiantes y a la comunidad en general, los recuerdo compartiendo marchas, reclamos. Las recuerdo a Sandra en su bicicleta, yendo a buscar a, a los estudiantes que, que estaban faltando, a Rubén, esperándonos en la entrada, con una sonrisa, siempre muy alegres, muy presentes ambos ambos con un compromiso social muy grande. Y que desde Moreno para la historia, de Moreno para el mundo, la voz de los maestros, nuestros cimientos ancestrales contra todos los siniestros. Sí, bueno, testimonios, no hay mucho más para decir. Testimonios, recuerdos amorosos. Y como nos decía Roxana recién, de memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Tenemos uno más de Cintia Rodríguez, ahí la escuchamos. Hoy, a dos años de la pérdida de nuestros compañeros, nos encontramos con el mismo dolor del primer día, pero con la fuerza para poder seguir resistiendo dentro de la escuela. Eh, fue muy difícil volver a entrar...